Hemos visitado inversionistas de, de, de residuos sólidos, que es un dolor de cabeza, el cuidado del medio ambiente mundial. Hemos visitado también eh, algunos eh, eh, institutos de salud, porque estamos implementando, vamos a tener dos hospitales en Montero. Y por último, hemos dejado a nuestro embajador del, de Bolivia en España, proyecto por el proyecto del hospital de segundo nivel el de equipamiento debo informar que los equipos médicos eh, tienen corta vida útil no eso es lo que nuestra gran preocupación cinco o seis años ya están caducos ya están eh, desfasados entonces eh, entonces ajá. entonces eso es lo que les informé Por mi suerte, por mi gran suerte, nuestro embajador de España, en España de Bolivia, es médico, es el eh, vicedecano o vicerrector de la UMSA, el licenciado, el doctor Tapia, eh, médico de profesión, me ha entendido perfectamente y dijo que nos podía hacer gestiones para renovar los equipos que tenemos en el hospital y no, eh, sabemos que la tecnología es importante pero los equipos también año tras año van renovando van modificándose en el tema del entierro sanitario es posible que volvamos a ir si nos invita eh, la, la empresa porque nos tocó un día muy apretado diría yo para poder visitarlo de punta a punta porque tampoco está todo concentrado en madrid españa sino que están tan, en otro ciudades capitales. Eh, hemos ido a una parte, pero nos falta unas dos tres partes visitar. Nos dijeron que si estamos interesados ellos podrían mandarnos pasaje, estadía, o sea, todo pagado podemos ir a visitarlo. Si vamos a implementar acá. Bueno, si es así es posible que vayamos otra vez. Pero y si no ellos van a van a venir a visitarnos a poder para poder verlo en terreno los problemas que tenemos en el tema de medio ambiente.